tarde Eyey Un añada más la cretaire Ascar por sko no producen balas Campos de vidas celados bajo sol O Fidel Salacita y empezando con instacanta de Mayacán. Un año más a versión en aragonés de Raso en Aragonés de La Lacrataire, La Crataire, eh, en esta en esta ocasión. Somos a 101.8 de FM Radio Topo o en la página web radiotopo.org si eh, si te cuaca a escuchar o podcast. No Yes escuchando Rayo Radio Topo en la jornada que dedicamos a las lenguas minorizadas de Aragón de Estrela a Estrela Eh, me autotraduzco, o mío Aragonesiés muy muy básico, así que aspero sabas disculpar as mías errores. Y un saludo a todas las personas que nos son escuchando Dende o Red vía streaming o al podcast. Un saludo muy especial. Aschens de, de Nafarroa y de las Cinco Villas y de Somontano de Moncayo, de, de, Moncayo de, plata, de la plataforma Bardenas Ya Y en esta cinquena edición de, de La Crataire, en este programa empezaremos con una introducción sobre luengas minorizadas en, en O Mundo. Eh, ...charraré de una, de una paradoja... ...unas luengas que son populares... ...charradas por millones de personas... ...y que más y menos son despreciadas... ...como a suyas hablantes por desgracia... ...as luengas mayas... <música> ...nunca millones de hablantes... ...pintorón tampoco... pues, esta eh, breve introducción y un poco de música iremos a lo más cercano. En este programa nos vamos a manar a tierras entre Nafarroa y Aragón a un polígono de tiro de las Bardenas Reals. A Bardena o a las Bardenas lleve un paraje que lleva un espacio natural privilegiado y, a un mismo tiempo, una zona en que las maniobras militares rapan a tierra o a un lugar, aos habitantes por decisiones tomadas dende Madrid, dende o estado Mayor do exército ou a OTAN. Bardenas to pueblo, Bardeak Erriaentsat, Bardenas para el pueblo. Entrevistaré a Chuse do lugar de balareña e membro da coordinadora Bardenas ya, que nos meterá ao día do projecto que tienen de recuperar este espacio tachen e no ta industria da guerra. Luita Obrera y Luita Popular, como canta Mayacán. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Colabalta la bola noncotik es muy bacotik. Hoy cosa hora chatali que li naik esha masigvocheu colabas. Estás escuchando Luenga Sotsil. de tu tequim de no turichin amó de no estás escuchando lengua chortí y o himno nacional de Honduras y morrencó y afuén químil de no gana el yo por ni chip yo he hecho mis si químicos Y sí, hamu escuchando un cuento en Luenga Chol? Y esto, G. Cap Will, un grupo de música que canta en eh, el idioma la, la luenga quiche. Todas estas luengas mayas o mayenses. Entre los acrataires hemos charrado de eh, luengas minoritarias sin movernos de Europa, como sami, u Lapón, eh, mena que, bien que Lapón lleve eh, una mena despectivo, ugo Corso. Eh, estas luengas tienen solamente unos milars de hablantes y son confinadas a grupos de población muy chicos. Hoy eh, ni menos eh, charraré luengas mayas o uh, mayenses, ...nunca millones de hablantes pintaron tan poco. Las Luengas Mayas tienen seis millones y medio de hablantes... ...se charran en México, Guatemala, Honduras, Salvador y Belice... Entendemos como luengas mayenses o mayas cuatro ramas fundamentales eh, huastecana, yucatecana, oriental y occidental. De ellas, Naisen, un, con, un conjunto, dedica 40 luengas que van desde Oquiche, que ya está que charran más de dos millones de personas, a Liza, con doce hablantes nomás, y que se considera extinta. Espiertos de... el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, afirman que a Luenga Maya corre peligro de desaparecer a causa de problemas de transmisión de los adultos a las nuevas generaciones, Los especialistas detallaron en un comunicado que los 70-70% eh, dos parlantes mayas son adultos y los adolescentes y niños cada vez se interesan menos en aprenderlo. Si esta tendencia continúa, advirtieron, la ancestral idioma podría desaparecer en menos de 100 años. Es que y ya que en este caso somos charrando de una extinción de luengas por motivos de clase y económicos charrar maya y coseta de indios indio en velun de distes países se toma setomádica como un insulto una paradoja en países como Guatemala han más de 70% da población indígena o mestiza o en Chiapas han un 14% da población tsaménco noise o castellán Otochil, Otcholo, Uo son sonas luengas dos pobres. Encara que belunas tienen reconocencia oficial, dau que ye absurdo negar que milars de personas charran un idioma se menosprecian porque a suya tradición ye mayormente oral. Y se desprecio e o isolamento tradicional de moitas comunidades ha feito que haigan desaparecido según tes datos fiables. Dica 110 lenguas en o sud de México, que en Honduras sean testimoniales lenguas como Uchol u Tahuaca, con solamente uns cientos de hablantes, u que en Os Salvador sean prácticamente desaparecidas, de conjunta con as lenguas aztecas, del cual quedan uns 200 hablantes. Estos son Raya Jagual, música tradicional eh, también en Quiche. En Guatemala lle, probablemente, o país das lenguas mayenses tienen una mayor presencia y o suyo uso lle común entre amplias capas da población. Maní menos o suyo ámbito se ciñe a lo coloquial e maní menos estas oficials nos usan en os tratos con a administración. En os años duros da dictadura militar, de feito, charrar cualques lenguas indígenas equivalía a unha sentencia de muerte. Amas en Guatemala, como en toda América Central, las lenguas chocan con la presencia de nuevas tendencias cristianas de base evangélica muy radicales e intolerantes que prohíben los cultos tradicionales muy conectados con las lenguas En este panorama se desembolican las luengas mayas. Por desgracia, a más en América Central, a democracia o cualquier coseta que se le parezca, ni ye, ni le, se la espera. No digamos ya a los derechos de pueblos amerindios u negros y a suyas luengas. ¿Cómo se dice? Sí, a lo pedo. ¿Y este muchacho guapo? Y todo a lo pedo. Ah, ¿Y para contar al 1 y 2, 3, 4 y 5? Bueno, hasta el 10. Un chap, oche, o. Ajá, uk, uach. Y estoy guastico. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah! <risa> Ella es Glendi Esperanza Aguilón García, originaria de. Y estoy Luenga Mam. Pero sin embargo. Mira, mira, mira. Yeah. Hay el Valabache, pariente de la gloria. Porque toca no son las en las zanfras, ni de. Chivaloca, pues, nada. Y estoy en rap en Acateco. Ahí les voy. Voy a tirar la rima en español. Este 14 de febrero contigo voy a ser sincero. No eres un cuero. Solo será no para el sexto. Oh, yo, yo, yo. Un saludo para el Terry. Puedes tener muchas cuides porque ya ganas. Los <tose> e isto é luenga chujo. Pois isto ha sido, ha estado unha breu exposición e he escutado exemplos de voces en diversos idiomas. tan respetables como cual siquiera un atro, en cara que lo charren os menos favorisius da tierra. Yo me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. propósito en el ejército ¡Haced todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchadme! Por alguna todos! razón encajé en el ejército como un pastel en un molde No es muy difícil Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho y contestar a todas las preguntas con... Sí, mi sargento. ¡¿Queda claro?! ¡Sí, mi sargento! ...de 1951 cuando se firma el primer contrato de arrendamiento entre el Ministerio del Aire y la Junta de Bardenas por 20.000 pesetas al año y con una duración de 25 años. Pocos pensarían entonces que 66 años después las tierras bardeneras continuarían siendo bombardeadas. O polígono de tiro das Bardenas, y un campo de entrenamiento de tiro aéreo situado en las Bardenas Reales en la comunidad foral de Navarra. le va funcionando 66 años, dende a súa davantadera o 9 de junio de 1951. Dimpos do zarredo polígono de Caudé en 2001 en Teruel e de renunciar o gobierno de España a construir o polígono de tiro en Amplarias, Ciudad Real, ha quedado como o solo polígono de tiro del exército del aire. Abarca un terreno de máis de 2000 hectáreas e este implantado con contrato sineao entre o régimen franquista Como habéis escuchado, por 20.000 pesetas. Un arrendamiento a la, grit a la gritada chunta de Bardenas que sigue Vicente, actualmente impuesto de cuantas prórrogas. A primers dos anos 70 se instala infraestructuras fixas en o polígono que ta destruye prácticamente na súa totalitat. O 16 da viento de mil... 983 en un atentado con 40 kilos de gomados en el cual resultaron ferius un tenien y dos soldados del ejército español. Estas instalaciones se tornaron a construir y siguen allí con vigilancia constante y presencia de tropas españolas y de OTAN entre las maniobras. Este terreno esteu declarado en 1999 parque natural y en 2000 reserva de biosfera. Por a súa parte o Ministerio de Defensa declaró ao mesmo como zona de interés da Defensa en aviento de de 2000, considerando con iso a posibilidad de expropiación do terreno. En maio de 2008, dende o goberno de Zapatero e con a ministra Chacón Chacona ofren defensa, se emprende negociacións que finalmente elevoron a la renovación por 10 años ampliables a 20. A más da concesión da titularidade a la chuntada das bardenas, condicións que estioron aceptadas por insta o 17 aviento de 2008. A chunta de Bardenas lle un órgano totalmente opaco, que fa e desfa o suyo antojo con unha estructura totalmente caciquil. Man y menos estar un espacio natural proteciu, en a práctica os militares siempre lan usado ao suyo antojo en maniobras con fuego real, del cual se desconoixe prácticamente todo. En la práctica se grita con un día de antelación cuán se van a producir maniobras y nunca se especifica qué o qué va a tener puesto en las mismas. Los disparos se escuitan en la bardena. Se sabe que se utiliza desde fuego de ametralladora a proyectiles de gran calibre por las detonaciones y poco más. en 5 o 5 de junio de 1987 fagora 30 anos cuatro vecinos de Tudela encetaron una luita legal contra o polígono de tiro de Bardenas que tenió suyo prolongación en a naixencia da asamblea anti polígono de tiro e a oposición de buena parte dos habitantes da ribera Políticos e instituciones han a la vez cambiando a suya opinión y criterio según tes les convenía políticamente. donde una clara oposición, dica un emparo sin fisuras. Por esos días... Díaz se principian a levar a cabo os primers domingos de junio as marchas contra o polígono de tiro. Marchas que en cuantas ocasións han convocado a milas de personas, encara que nos traguers años la asistencia lle más discreta. A OTAN non se percibe como un enemigo dende a desaparición de las bases americanas en o Estado español, pero as guerras que se libran en atras tierras se planean e entrenan aquí. da población cercana, no y suplidemos que a un paso son poblaciones tan importantes como Tudela con 35.000 habitantes u Egea con 16.000, as afecciones son constantes. No solamente os ruidos incensantes de vuelos rasantes u dos bombardeos, sino tamén con accidentes de avións u as tres bombas, por exemplo, que cayeron en a localidade de Peralta. Por el cual los yanquis podrían hacer uso del polígono de tiro para sus entrenamientos, y estos también le cogieron gusto a lo de caerse del cielo porque se estrellaron en el buste, en yerga, en calahorra, en el propio polígono. Al parecer, se entrenaban en Bardenas para luego bombardear en Vietnam y otras partes del mundo, y ya en Mil Fa uns años, revitalizado revitalizar o movimiento popular, naise a plataforma Bardenas ya, con un dos suyos miembros, Chuse, charramos de la actualidad do polígono y, sobre todo, de esperanza, de futuro, de un desmantelamiento que puede y debe estar real. Música misteriosa. Y la banda sonora de Apocalipsis Now. Somos esta tarde con la comarca aragonesa de cinco villas y miembro de la plataforma Bardenas ya. Esta plataforma funciona tanto en Aragón como en Navarra, donde fa cuantos unos cuantos años y lleva campaña constante contra el polígono de, de tiro das Bardenas. Pues buena tarde antes que nada. Buena tarde y Bardenas ya, ¿por qué ese nombre tan contundente? Pues ese nombre sucio falla unas cuantas añadas al tubacho y mochuntemos una ripa de chen tanto de Navarra como de Aragón y pensábamos que que llegara ya la hora de que Bardenas estiese un sitio sin militares. Mm. Por eso decidimos de ponerle ese nombre tan, tan polígono, de ya. Tan pinche, tan claro, <ríe> y bien claro, eh, porque son ya 66 años de polígono de tiro y pinta que desaparece el país eh, en cara a Leizano. a ver, para nosotros eh parece que puede estar lesano, pero nosotros eh desde Istañera también de junto a 70 colectivos, tanto eh movimientos sociales como sindicatos y partidos políticos de actividad revelada, hemos feito a más de bardenas Vía otra plataforma que se se dice Bardenas Libres 2018. porque hemos decidido este nombre y porque isa isa calendata porque no 2012 Guayto remata a primera parte de contrato que tiene o Ministerio de Defensa con con la Junta de Bardenas y a la vez nosotros creemos que hay una finestra de oportunidad como se dice ahora Para ta hacer ta hacer un empentón fuerte y prever de cerrar el polígono. Mhm. Bueno, un poco de luz en en oscuridad. Y eh a nuestra ideya eh o o que semasendo lle prevar de parar unas consultas populares en en la zona que nos se han feito nunca y con iso expresar claramente la posición de Hendasti tanto de Aragón como de Nazarroa, el posicionamiento posicionamiento en contra de la presencia de polígono y con eh prevar de forzar a la Junta de Bardenas que son los que en definitiva fan o contrato con el Ministerio de contra que que el pueblo y en contra de la presencia de las Porque tradicionalmente opacidad y total eh qué información tenéis a población civil milas de personas a un paso del polígono eh de lo que sucede allí Pues así eh, no nos enteramos de prácticamente cosa. Eh, por ejemplo, esta han feito maniobras rayas con, con bombas rayas eh, uh -huh. cinco veradas. La eh, información que tenemos ya es la siguiente. En la en página de la Junta de Bardenas, eh, orilla de antes, eh, uh -huh. quitan un, un anuncio en lo que se dice que van a hacer maniobras Y que se cerran los caminos de, de Rodellano o polígono. Con es <risas> La información que tenemos. Vale. Eh, no sabemos ni ni qué tipo de armamento se emplea. No sabemos si si, si solo practica el ejército español u otros, porque existe un eh, o mayor polígono de tiro para aviones que tiene la OTAN o menos en Europa. Y uh -huh. a la vez eh, sabemos que en otras vegadas, como fue en el 2015 con, con la operación trident Juncture, eh, así vinieron eh, militares de, de un camatón de puestos de, de la OTAN. Uh -huh. has, has dicho cinco veces de Fuego Real solamente este, este año. Eh, ¿Cuán han estado las fagueras maniobras con, con Fuego Real en Navardena? las que han feito con fuego real es tío no día nuevo día 10 de noviembre eh, no espera que en primera es eh, estaban planteadas ta, ta esas calendatas pero las retrasón por porque no sé si remeras que fació mucho cierto esos días y en primera se eh, iban a hacer esa semana pero las retrasaron a la semana a la semana siguiente que fue a la semana pasada uh -huh. eh la semana pasada las que fueron con, con fuego real Pero esta semana en la que estamos también son ciento maniobras en cara que no siga con con fuego real, pues siga que a más de las cinco vegadas que fan las maniobras reales, también día continuamente todos todos meses una o dos veces por una o dos semanas que fan vuelos rastrean en las poblaciones circundantes o poligoto. etcétera, o sea que el empleo llega continuo, sí, eh, a, a pesar de que por ejemplo la pasada o comandante Uchenera, que lleva un mando del de acuartelamiento eh decía que no más que empleaban una vegada al año que lo uh -huh. que llaman operación tormenta okay. pero este año que estamos por ejemplo han feito ya cinco y a lo mejor otra porque como no sabemos más que hoy eh, día antes pues dijo... sí oh, la operación tormenta eh, afecta eh, también a a ciudades de, de Zaragoza eh, bueno a eh, muchos muchos lugares en toda la redolada de ...de nuestra ciudad y bueno de Nafarroa de Antimás en Tarazona en otras eh, en en otros pueblos en otros lugares no eh. sí a ver eh, o, por ah, ejemplo ah, bien, o, eh, eh, o Trillan Juntur fue Milers, <risa> ¿no? Eh, militares, ¿cuántos? Los eh, eh, aviones que vienen así mayoritariamente eh, salen de, de Zaragoza. Hmm. Y Antimás, eh, como eh, hay documentados... <coughs> Aún menos treinta accidentes que han habido Dende que se lle en activo o polígono. De ellos de ellos han estado hasta en las cinco villas, mismo uno a escasamente un kilómetro de núcleo urbano de Sevilla y han habido otros, otros por ejemplo en Omoncayo han habido dos o tres. Sí sí. De un remero de de uno. Que a, que a población que ella afectaba no no es solo que a población de a Ribera de Navarra y a cinco villas de Aragón afecta afectaba mucha más pero bueno a los que más hemos eh, afectado hemos los que más aman, somos de polígono y por eso sí. también eh, las movilizaciones se van normalmente a 100 es ella y en Tudela llegan más espánas las movilizaciones sí. en contra porque echando charrando de, de accidentes, las eh, afecciones a la población, molestias. Eh, cuéntanos un poco, Sabes que y a polución, contaminación, eh, mierda química ahí dentro del polígono. que, pues que eso saber. a ver y era un, un argumentario que se empleaba, se ha empleado durante muchos añadas porque por sobre todo por el desconocimiento, desconocimiento que vino sobre lo que emplean. Por ejemplo, cuando a guerra de los Balcanes se sospechaba que, que van empleados en el mismo eh, material radiactivo. Eh, nosotros, como no lo tenemos platero, y si es cierto uno ...tampoco no oye uno de los argumentos que más... ...en lo que más fuerza hacemos... Eh, ...porque había eh, estudios contradictorios a respecto... ...por ejemplo, eh, había uno que se fació desde la, desde la Universidad de Zaragoza... Desde, la ...desde el clínico de Zaragoza... ...en lo que uh -huh. se decía que en la población de las cinco villas... Eh, o, ...o porcentaje de personas que padecían cáncer... ...y era superior a, uh -huh. a otras zonas de Aragón, por ejemplo... ...y esto sí. podría estar relacionado con eso... ...pero uh -huh. también como lleva una zona muy agrícola... ...en lo que se emplearan muchos fertilizantes y tal... ...pues a lo mejor también podría estar por ahí... Uh -huh. ...y se fació, hay otro que se fació desde la Universidad de Salamanca... ...pero ya eh, estoy pagado por los militares... Sí. ...y en eso me divan, a, eh, me divan a, a cantidad de reactividad que, que lleva... ...lo que uh -huh. pasa que pues, hablando con personas que controlan este tema... nos dijeron que ese estudio no llega bien feito porque no se van tomado las eh, muestras que realmente serían necesarias para hacer bien ese estudio. Uh -huh. Entonces, por eso impactan nosotros. Sí que las molestias son constantes. Eh, el tema de, de, de, de la contaminación radiactiva, pues eh, no, no lo decimos claro, porque como no lo sabemos, tampoco no lo decimos así desde claro. Uh, claro, claro, porque... más o menos todos los estudios sobre, sobre estos temas, todas esas promesas eh, son interesadas, interesadas de sí. de party uh -huh. <ríe> la Junta de de Bardena y de ejército, <ríe> claro. Y bueno, rematamos como como hemos en principiado, o futuro. Son muchos años de marchas contra Polígono, concentraciones y y ahora ¿Qué Ahora, pues está, nosotros, por ejemplo, casi todas las marchas, sí, eh, nosotros eh, íbamos todos los años como Vardenas ya, eh, pero cada vez, desgraciadamente, van en menos chen y uh -huh. lo que estamos llevando de Fergie eh, que que no siga no más que una marcha al año, sino que a contra Polígono será continua. y por eso, por ejemplo, estáña da que lle o quan remata a primeira partida o contrato, queremos hacer una prebatina de de inventar con moita rasme a Albita, prevar de ver se podemos facer esas consultas das que te charra Benantís y ser presencia continua tanto en os medios de comunicación alternativos, charradas en nos lugares, El otro día durante dos cabos de semana seguidos, hemos feito mesas informativas en esa lla la rodillas hacíamos también una charrada ligando o tema de la presencia de polígono de tiro así con los refugiaos, porque hacíamos la presentación de lo que fue a caravana Melilla sí. y, uh -huh. y cosas así, así soy yo o no que se muestre vallando. Uh -huh. Porque la um, <coughs> población de Apiet a eh, tiene interés en, en la fer de después de tantos años o han caído en la en a costumbre y a resignación. eh cuando sobre todo cuando se siente nos habíamos volando eh Chen se expresa en contra de una manera platera. Otra cosa allí que cuesta mucho sacar a la Chen de casa para hacer cualquier siquiera auto reivindicativo. pero con todo y con eso nosotros eh, hacemos todo posible por por eso porque a presencia de esta reivindicación siga lo más presente posible en el día a día de Hachem y que lo sienta como como suyo también uh -huh. y no sé por ejemplo lo que te decía de estas informativas de estos otros dos cabos de semana pues sí que HN se samanaba preguntaba y, y tenía inquietud y eso, nosotros vamos a continuar haciéndolo, para ver si esa inquietud se continúa en otras cosas más Bueno, eh, son uy, 12 minutos, eh, bella cosa más que, que adivir. sí Pues bella cosa más, pues lo más importante eh, que aquí tenemos en un parque natural y una reserva de la biosfera en medio de las lardenas o mayor polígono de tiro de la OTAN Y que así se entrenan, pero que vemos que también, claro, que se entrenan y te a matar y te a exportar las guerras a todos los lugares del mundo Y que íbamos a continuar con Alvita y te si estáñada que bien, eh, podemos tener una buena noticia de que conseguimos cerrar el polígono y echar a los militas de, de Asti ¿Y a vuestra página web? <risa> Por favor. Eh, web como tal en cara no tenemos Somos, sí. hemos eh, probando de hacerla tenemos un facebook sí, un par de unas o sea, libres 2018 sí. y un correo electrónico que lleve bardenaslibres arroba gmail punto De momento en obras, como se dice, y espero que no tarde un aire en salir. O Facebook, todo el mundo tiene. Pues, muchas gracias, Chuse. Nos veíamos en las carreras, en los lugares, y nos escuchamos en Radio Topo. Muy bien, muchas gracias por todo. Del corazón del sapo perdido en la bardena. Esta ha estado la quinta edición de La Crataire, versión aragonesa de La Cratador, que todos acompaña todos los jueves de a unos cuantos años. Disculpar de nuevo por lo precipitado e improvisado aragonés y nos escuitamos en la próxima edición. Hemos tenido noticias do polígono das Bardenas, pero seguro seguiremos tenendo en o futuro. A movilización je constante. no pierdas ocasión de informarte e participar. No queda sino despedirnos, como siempre. Un pletórico, salud y anarquía.